Salmo número ochenta. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de e f r a í n de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, r e s t á u r a n o s Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová,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 Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de Elia, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus b a l l a d o s y la b e n d i m i a n todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés,